Eh, durante la noche de hoy y los que nos sintonizan semana tras semana a través de Heavy Metal Mansion MetalPR.com, les s a l u d a su amigo Dark Neruda. s Estamos transmitiendo directamente desde Spring, Texas, a través de la emisora más antigua del metal en el Caribe, Heavy Metal Mansion MetalPR.com.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 Bienvenidos a todos y todas en otra noche. Hoy tenemos muchas cosas para compartir con ustedes. Y recuerden que además de la transmisión de esta noche, que la realizamos en vivo a través de Heavy Metal Mansion Metal Pr. com con bases en San Juan, Puerto Rico, y simultáneamente también lo hacemos a través de Avanzadametallica.net. Y de handrack.com, ambas con bases en República Dominicana. Pero en adición a esto, también tenemos un grupo de emisoras, amigas, hermanas, que se dan a la tarea de retransmitir Heavy Metal Bunker Radio Show durante toda la semana, diferentes días, diferentes horas, desde diferentes países y diferentes emisoras. Entre estas、eh, emisoras hermanas que tenemos,、eh, tenemos a Cesar Radio Rock en Bolivia, tenemos a la gente del Tunnel.co en Colombia, a Salto Mataradio Rock.com en España, a la gente de Metal Corrosivo.com en México, a Frecuencia Online Radio desde Buenos Aires, Argentina. César Radio Rock desde su emisora The Classic en Bolivia. También Radio Enigma desde Chile. RockTotalRadio.com desde Perú. Y e Spectro FM 98.9 desde Corrientes, Argentina. Todas estas emisoras estarán retransmitiendo、El、Heavy Metal Bunker Radio Show. Desde sus、eh, plataformas, diferentes días y diferentes horas de la semana. Si usted quiere saber desde qué、eh, plataforma, desde qué día y, y qué hora se va a retransmitir, entre a nuestra página oficial Heavy Metal Bunker.com y ahí busca el área de Radio Show y ahí aparece toda la información. De todas las emisoras, sus direcciones, los días y las horas de retransmisión de este programa, ok. Y aproveche, aproveche y entre a la página y navegue por allí para que se empape de las cosas que tenemos en el presente y las que estamos proyectando para el futuro, ok. Bien, pues nada, habiendo dicho esto, hoy tenemos un programazo. Hoy tenemos un programazo, venimos cargaditos de cosas. La semana pasada estuvimos retra eh, repitiendo eh, el programa de la semana anterior,、eh, ya que pues, no, no tuve la oportunidad de poder estar acá. Estoy haciendo ajustes en mis calendarios、eh, porque lo tengo bastante cargado. Entonces, ya esta semana venimos cargaditos de lo que no traímos la semana pasada y lo que traemos esta semana. Y comenzamos, comenzamos r a p i d i t o con nada más y nada menos que con la banda canadiense Anihilator. Nuestro despegue se fue medio trachoso con Anihilator de su más reciente álbum del de e 2020, Ballistic Sadistic. El, el tema que estábamos escuchando era Arm to the Teeth. Un extraordinario álbum que me parece que hacía tiempo que Anihilator no lanzaba un disco tan espectacular como este. Una banda clasiquísima que comienza en 1984 y todavía en el 2020 están sonando de manera espectacular. Así que ahí teníamos en nuestro despegue de la noche Anihilator de su álbum Sadistic,、eh, Ballistic Sadistic. Arm to the T. Bien,、yeah. pero vámonos, vámonos r a p i d i t o s Vámonos r a p i d i t o porque hoy tenemos muchas cosas que compartir con ustedes y no podemos hablar mucho. Así que vámonos r a p i d i t o con los cumpleañeros, que eso ya no puede faltar y ya se ha convertido en un must en los programas. Y vámonos、eh, con un aniversario de un álbum、eh, que me gusta bastante, aunque no es mi álbum favorito, pero sí. Es un muy muy buen álbum de una extraordinaria banda a la cual todos hemos estado en empatía esta semana porque simple y sencillamente no los dejaron entrar al Rock'n'Roll a d Hall of Shit. Entonces,、eh, estamos hablando de Iron Maiden. Iron Maiden en el 1992 lanza su álbum Fear of the Dark. Que esta semana está en aniversario de su 29 aniversario de su realización. Así que vámonos r a p i d i t o s con las doncellas de Inglaterra de su álbum Fear of the Dark. Esto se llama Be Quick or Be Dead. b l i n e d e l Rock se llama asaltomataradiorock.com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 Nuestros artículos más recientes. Para escucharnos en tu teléfono, descárgate nuestra aplicación móvil. Gratuita y confiable a pesar de no estar en Google Play. O b i l l a los productos personalizados en nuestro merchan. Asalto Mata Radio Rob. La radio online del Rob. De regreso, de regreso, mi gente. Para todas esas personas que se acaban de conectar,、eh, usted está escuchando Heavy Metal Bunker Radio Show.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 Eh, un saludo a los que están en el chat. Si usted quiere、eh, entrar al chat en vivo con nosotros durante el programa, simplemente tiene que conectarse con metalpr.com, diagonal en vivo, y ahí pasará automáticamente a la plataforma del chat. que Tenemos chat nuevo, algunas personas todavía están teniendo problemas para poder entrar. Es muy fácil. Simplemente se tiene que registrar y seguir las instrucciones que le da la plataforma. Una vez usted se registra la primera vez, ya no tiene que registrarse las próximas veces y podrá entrar. y、eh, Tenemos mucho featuring y cositas bien interesantes ahí en ese chat, muy divertidas. bien También un saludo a los que están en el WhatsApp, en nuestro grupo allá, los Heavy Metal Maniac en WhatsApp. Un saludo a todos los que están por ahí, a los que nos están escuchando a través de Tunin, también un saludo muy grande. También a todos los que nos están escuchando a través de a v a n z a d a m e t a l i c a n e t y de h a n d r o c k c o m allá en la República Dominicana. Un abrazo bien grande a toda nuestra hermandad metalera dominicana. ¿Ok? Y así también le envío un gran saludo. A toda la gente que nos sintonice durante la semana a través de nuestras hermanas emisoras que nos van a retransmitir durante toda la semana desde sus países, desde diferentes direcciones. Recuerde que si usted quiere saber、eh, a qué hora, a qué día y desde dónde se va a retransmitir en su área, entre a nuestra página oficial heavymetalbunker.com. Y ahí podrá tener toda la información que necesita, ¿ok? Bien, pues ya comenzamos, comenzamos con nuestro despegue en la noche de hoy. Y nos fuimos con nada más y nada menos que con Anihilator. Anihilator, que en el 2020 lanza un álbum espectacular de nombre Ballistic Sadistic. Y de ese álbum、eh, estábamos escuchando el tema Arm to the t Después nos fuimos de nuestra primera intervención, pues ya r a p i d i t o a prender velas con nuestros cumpleañeros del día de hoy. Y nos fuimos con la banda、eh, británica y una de las bandas más importantes de la industria del heavy metal, Iron Maiden. Iron Maiden en 1992 lanza su álbum Fear of the Dark, que esta semana estaba de. 29 aniversario, y de ese álbum estábamos escuchando el tema Be Quick or Be Dead, un temazo de un excelente álbum. Y después de Iron Maiden, pues nos fuimos con otro cumpleañero, si ¿sí? nos fuimos con la gente de Green Reaper. Green Reaper en 1985 lanza、eh, su álbum Fear No Evil. Que la pasada semana estuvieron celebrando su 36 aniversario. De ese álbum, Fear No Evil, estábamos escuchando el tema Let the Thunder Roll. Un temazo también, de una banda muy, muy subestimada que me parece que, aunque no lanzó muchos álbumes, lo que lanzó fue crema clásica. Y、eh, ahí teníamos a Green Reaper en su 36 aniversario de su álbum Fear No Evil. Bien,、eh, hay otro, otro cumpleañero por ahí que también estuvo、eh, celebrando esta semana. Y estamos hablando de la gente de Twisted Sister. Twisted Sister en el 1984. Lanzaron su álbum Stay Hungry, que aunque no es su primer álbum, aunque no es el primer álbum de su carrera, en realidad sí fue el álbum que más、eh, adepto tuvo, que más popularidad adquirió. Fue un álbum que salió en el mismo medio de esta euforia de MTV, de, la, de los hair band, de, de los glam. Entonces, este álbum se convirtió en un álbum importantísimo en esa época, sobre todo sus muy peculiares videos como los de We're Not Gonna Take It y de eh, eh, I Wanna Rock, que pues, se hicieron muy populares.、Eh, yo no sé si esto le quitó un poco de seriedad a la banda, ¿no? porque los videos eran así como que bien jocosos, como que medios payasitos. Eh, pero la verdad es que Twisted Sister en escenario era un bandón. Aparte de que musicalmente hablando, Twisted Sister era una extraordinaria banda. Banda、eh, guiada por Mr. D. Snyder, que siempre ha sido el, el líder que ha llevado la batuta y la defensa férrea del heavy metal, y al día de hoy lo sigue haciendo. en Twitter el hombre no se detiene y no para de estar defendiendo a、eh, el heavy metal y atacando a los enemigos así que ahí lo tenía peleando con el CEO de de l r o c k and Roll h a l l o f Shed、eh, así que es muy divertido me divierte mucho leer las cosas de Dee s n i d e r en Twitter Pero vámonos, vámonos entonces con Mr. Twisted Sister y su álbum Stay Hungry. Vámonos con este tema que yo creo que es uno de los favoritos de la mayoría,、eh, por lo menos es el favorito mío. Vámonos con Burning h e l l Entrevistas y más. Visita HowRock.com. HowRock How Radio es para ti. Desde Bolivia para el mundo. César Radio Rock. We r e back, people. We r e back. Estamos de regreso aquí en Heavy Metal Bunker Radio Show. Saludo a toda esa gente que nos está escribiendo por eh, WhatsApp. Eh. A los que nos están escribiendo por Messenger, pues、eh, gracias por la sintonía. Hoy les tenemos un programa medio mezcladito entre clásicos, cumpleañeros y otras cositas nuevas. Y eso que estábamos esc escuchando, pues era、eh, Twisted Sister, que esta semana su álbum Stay Hungry, que fue lanzado en 1984. Pues esta semana estaba de 37 aniversario. Me dicen por ahí que había dicho 34, pero no, no son 34, son 37 años que se lanzó al mercado el álbum Stay Hungry. Y de ese álbum estábamos escuchando el tema Burning Hell, uno de mis temas favoritos de, de ese disco. Y después de Twisted Sister, pues nos fuimos para atrás y nos fuimos un poco clásico. Y nos fuimos con Black Sabbath. Nos fuimos del de e álbum TYR, que fue lanzado en 1990. Nos fuimos con el tema Odin's Court b a j a d a Uno de mis álbumes favoritos. Bueno, quien me conoce sabe que yo soy un, un férreo.、Eh, fanático de black sabbath y、eh, después de la era de o z z y asborn u e mi era favorita de black sabbath es precisamente la era de tony martin、eh, tony martin es el cantante que más discos grabó con black sabbath después de o z z y y uno de los grandes álbumes、eh, que grabó、eh, tony martin con black sabbath fue precisamente t y r Aunque el Head Legs Cross suele ser como el álbum eh, eh, de mayor adepto y de mayor reconocimiento que se le ha dado a Tony Martin, en mi opinión personal, el TYR es un álbum espectacularmente bueno. Así que ahí teníamos esto de、eh, Black Sabbath. Bien, hace varios meses, desde el año pasado,、eh, El ex guitarrista de、eh, Judas Priest,、eh, KK Down,、eh, había anunciado que estaba formando un nuevo proyecto y que estaba formando un nuevo proyecto con ex integrantes de Judas Priest. No solo es un proyecto de ex integrantes de Judas Priest, sino que el nombre que le puso al proyecto fue KK e p r e s s Muy original, dicho sea de paso.、Eh, así que, pues todo el mundo estaba á e s t esperando esto y ya ya obtuvimos el primer pisco labi de lo que es KK p r e s s Esta semana, KK p r e s s lanza lo que es su primer videoclip de、eh, su tema Hellfire t h u n d e r b o a r d de lo que será el álbum Sermon of the Sinner. Que va a ser lanzado o está proyectado para ser lanzado el próximo 20 de agosto. El video es extremadamente llamativo,、eh, muy bueno para hacer un video de entrada a un proyecto que todo el mundo está pendiente de él. Me parece un excelente tema. Creo que se parece demasiado a Judas Priest, pero no podemos culparlo. Recuerden que k a t i Downing. Fue uno de los compositores y uno de los arreglistas de la mayor parte de las canciones y de los discos de Judas Priest. Así que,、eh, definitivamente, la influencia va a estar ahí. Me parece que la voz de Ripper Owen está brutal, o por lo menos suena brutal en este tema. Y la banda en general suena súper, súper bien. Es un bandón en realidad donde cuenta con Ripper Owen en la voz. Cuenta eh, con eh, AJ Mills, que fue el guitarrista de o s t e o También cuenta con Tony Newton, que fue el bajista de、eh, Voodoo. Y、eh, con el baterista, que era de Cage, s i n i l l Así que,、eh, y claro está, y con、eh, KK Downing en, en la guitarra. Así que es un proyecto que, si todo el álbum suena como suena este、eh, tema, pues. Va a ser un álbum brutal. Pero vámonos, vámonos a escuchar el tema. Esto es lo nuevo, la primicia de KK Pris. Esto es Hellfire Thunderbolt.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 A través de Heavy Metal Mansion MetalPR.com. Bien, eso que estábamos escuchando, pues no era otra cosa que、eh, la primicia, ya el primer tema del de,、eh, proyecto KK Sprist,、eh, proyecto de KK、eh, Downing, ex、eh, guitarrista de Judas Sprist, que ha montado ahí un bandón con Ripper Owen y compañía. Y ya lanzaron su primer videoclip, Hellfire Thunderbolt,、eh, de lo que será su álbum Sermons of the Sinner, que está proyectado para lanzarse el 20 de agosto. Lo próximo que estábamos escuchando es、eh, una extraordinaria banda del Perú que se llama Blizzard Hunter. Blizzard Hunter en el 2015 lanzaron un álbum de nombre Heavy Metal to the v e i n Y de ese álbum estábamos escuchando el tema I'm on my way. Una extraordinaria banda que desde que la escuché la primera vez, simple y sencillamente, me impactó. Este no es su último álbum. Ellos tienen, además de este, tienen、eh, un álbum en vivo y también tienen un EP que lanzaron en el 2019, si no me equivoco. Y. Lo que leí es que están trabajando en un nuevo disco que probablemente pueda salir a finales del 2021. Así que esa era la gente de Blizzard Hunter. Un bandón de cuatro pares de nada más y nada menos que de una de nuestras hermanas repúblicas latinoamericanas, el Perú. Muy bien. Vámonos entonces con algo.、Eh, Bastante reciente, algo bastante nuevo del 2021, y estamos hablando de la banda Bloodbound. Bloodbound lanza un EP en el 2021 de nombre Creatures of the Dark Realm.、Eh, es un EP de dos canciones, pero me parecen muy, muy buenos los temas.、Eh, hace algunas semanas yo estuve poniendo aquí algo de, de Bloodbound y, y estuve haciendo una crítica de que. Eh, Bloodbound comenzó sonando bastante fuerte, ahí raspando en lo que era el power metal, y después se fue aflojando. Y ya el último álbum que habían lanzado era casi, casi un álbum tipo industrial.、Eh, y le dije, bueno, esperamos, ¿verdad?, que para que, que vuelva a retomar su camino, pues parece que me escucharon. Aunque en este, estos dos temas, pues tienen un sabor, a mí me tienen un s a b o r c i t o con algo s i n f ó n i c o la realidad es que está muy bueno. Me gustaron ambos temas. El EP está muy bueno. Y vamos a escuchar precisamente el tema del EP. Esto se llama Creatures of the Dark Realm.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 que Acaba de lanzar un EP en el 2021 de nombre Creatures of the Dark Realm, y precisamente ese era el tema que estábamos escuchando de su EP,、eh, que me parece muy bueno. Es un EP de dos canciones nada más, pero ambos temas me parecen muy, muy buenos. Lo próximo que estábamos escuchando era Metal from Puerto Rico, directamente desde b o r i q u é n Estábamos escuchando a los muchachos de Fulminator. Fulminator en el 2018 lanzan un álbum que se llama Crack Attack. Y de ese álbum estábamos escuchando el tema Colonel Roach Total Life. Un extraordinario tema que me gusta bastante. De hecho, hay un video en YouTube de, de este tema. Y lo, lo que me acabo de enterar aquí es que Fulminator va a estar、eh, participando del Argentina Metal Fest. Sí, la nueva versión, creo que es la tercera. Creo que es el Argentina Metal Fest número 3. Pues Fulminator ya acaba de、eh, confirmar que van a estar siendo parte. De ese、eh, festival virtual, que ha sido, si no el más importante, uno de los más importantes festivales virtuales que se ha dado durante todo este per periodo de pandemia,、eh, donde, aunque es un Argentina Metal Fest, en realidad participan、eh, bandas de diferentes partes del mundo, no necesariamente de Argentina, y es un、eh, festival que se transmite. A través de múltiples estaciones simultáneamente, así como por YouTube.、Eh, así que ya le tendremos información de la fecha y de cuándo va a estar、eh, participando Fulminator representando a Puerto Rico en ese extraordinario festival Argentina Metal Fest. Bien, enhorabuena por los muchachos de Fulminator y las cucarachas. Me gustan sus v i d e o s me divierten bastante. Bien, eh, yo eh, he sido desde hace mucho tiempo muy fanático de lo que es el Symphonic Metal.、Eh, de hecho, desde que surgieron las, las primeras bandas, las bandas pioneras, estas de、eh, Front Female, Symphonic Metal, como Nightwish. Eh, Within Temptation, que fueron como que las primeras que comenzaron a salir a finales de los 90, ya después After Forever, después salió Epica,、eh, y yo era muy, muy fanático. Cuando en Puerto Rico casi nadie sabía lo que era Symphonic Metal, solo habíamos dos o tres,、eh, y mi amigo John Nieve era uno de ellos. <ríe>、eh, que íbamos hasta al Prop Power USA, los primeros Prop Power, a ver estas bandas. Eh, siempre fui fanático. Ya después, con el tiempo, como que no los seguía tanto. Siempre me gustaba, los escuchaba, pero no los seguía tanto. Y una de mis bandas favoritas era é p i c a porque me parece que era la banda que realmente hacía un symphonic, symphonic de verdad en, en sus discos. ¿no? Within the Tation era bastante también, pero cuando tú escuchas los discos de é p i c a y. Tú sientes que hay una orquesta sinfónica tocando obligatoriamente. Aparte de todos estos arreglos de coros tipo gregoriano, que son una cosa bárbara.、Eh, así que é p i c a se convirtió en una de mis bandas、eh, predilectas, pero también como que los dejé de seguir bastante. é p i c a acaba de lanzar un álbum de nombre Enigma, ahora en el 2021, y tuve la oportunidad de sentarme con mucha calma a escuchar este álbum. Y tengo que decirle s que este álbum es simple y sencillamente una obra maestra.、Eh, han crecido y han evolucionado muchísimo. Los arreglos, los sonidos、eh, de, los, ¿verdad? De, de los arreglos sinfónicos, los coros.、Eh, tengo entendido que hay una canción donde fueron a una catedral y llevaron un coro de niños y grabaron dentro de la catedral con, con el sonido del eco de la catedral. El coro de niños para para ese tema. Me parece que es un álbum que está muy, muy bien hecho. Si usted es un fanático del Symphonic, Symphonic de verdad.、Eh, definitivamente el disco Enigma de Épica es un extraordinario álbum. Tiene muchos, muchos matices del death metal, pero a la misma vez tiene esta、eh, suavidad de la voz mesosoprano de, de Simon y a la misma vez. Tiene esta cuestión de los coros gregorianos, y por el otro lado tiene los, la orquesta sinfónica. Así que es una combinación que lo han sabido manejar muy bien.、Eh, altamente recomendado. Así que de este álbum Enigma del 2021 de la banda épica, vamos a escuchar un tema que dice Abyss of Time.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 Bien, mi gente, eso que estábamos escuchando, pues era nada más y nada menos que、eh, parte de lo más reciente del álbum de la banda Épica,、eh, su nuevo álbum de nombre Enigma. Un álbum muy, muy bueno.、Eh, alguna gente me mira así medio extraño cuando yo digo que la música de Épica tiene ciertos destellos de Death Metal. Y, Y no pueden olvidarse de que Mark Jansen, quien es el guitarrista de é p i c a él fue el guitarrista y fundador de After Forever. Y After Forever, antes de ser una banda sinfonic metal, era una banda de death metal.、Eh, ya después, cuando Floor Jansen entra a, a la banda After Forever,、eh, comienzan a darle este, ¿verdad? este giro sinfónico. Y al poco tiempo, Mark Jansen abandona After Forever para entonces crear、eh, una banda de nombre Zara Dust que eventualmente se llama Épica. Así que Mark Jansen va con esa vibra del death metal metido, incluido, incrustado en algún lugar dentro del Symphonic. Así que、eh, sí, hay cierta, cierta vena del death metal dentro de, este, de, este, de, de esta banda. No todas las bandas de s i n f ó n i c a tienen este destello del death metal que tiene é p i c a Bien,、eh, después nos fuimos con otra banda, así media sinfónica también, pero una banda de nuestra madre patria España. Y estamos hablando de la banda Opera Magna. Ópera Magna en el 2019 lanza un álbum de nombre del amor y otros demonios. Y de ese álbum estábamos escuchando el tema Por un corazón de piedra. Una banda que me gusta mucho, mucho.、Eh, tiene este sabor sinfónico sin perder la esencia de ese metal castellano que se hace allá en España. Así que、eh, muy bien, muy bueno por Ópera、eh, Magna. Magna. Bien, vámonos, al, vámonos con algo de la nueva generación. Vámonos con algo de la nueva generación. Y me quiero ir primero que nada con una banda que es de Tokio, Japón. Es una banda que lleva por nombre Significant Point. Esta banda se formó en el 2011, pero no es hasta el 2017. Bueno, en realidad, e l 2014 graban un demo. Y lanzan un single en el 2018. En el 2021 lanzan su álbum debut que lleva por nombre Into the Storm. Y de ese álbum, Into the Storm, quiero que、eh, compartir con ustedes el tema: Attacker.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 Heavy Metal m a n s i o n Bien, mi gente, estamos de regreso aquí en Heavy Metal Bunker Radio Show. Esta intervención nos fuimos con bandas de la nueva generación. Y comenzamos con una banda de Tokio, Japón, que lleva por nombre Significant Point. Significant Point en el 2021 lanza su álbum debut de nombre Into the Storm. Y de ese álbum estábamos escuchando el tema Attacker. Una banda que me parece espectacular, con un sonido, una ponchera. a El cantante me parece、eh, muy, muy bueno.、Eh, me gustó mucho la banda, me gustó mucho el álbum. Tiene cierto saborcito medio Halloween. Eh, pero, pero no sé, tiene algo oriental también. Así que me gustó mucho. El álbum es muy bueno, altamente recomendado. Después nos fuimos con la banda italiana Angel Martyr. Angel Martyr es una banda、eh, italiana que surge en el 2010. No es hasta el 2015 que hacen su primer EP. En el 2017 lanzan su primer álbum. Y su más reciente álbum fue lanzado ahora en el 2021. Bajo el nombre de Nothing Louder Than Silence. Este álbum, como les dije, que fue recién, hace como, como un mes atrás, fue lanzado al mercado. Y de este álbum estábamos escuchando el tema The l e g e n d of the Black Angel.、Eh, otra banda que suena súper, súper brutal. Me encanta、eh, la vibra. Y por alguna razón el cantante me recuerda a Beef, el cantante de Saxon. Tiene una vibra, un delivery, un acento muy parecido al、eh, cantante de Saxon. Así que. Ahí teníamos dos extraordinarias bandas de la nueva generación: Significant Point de Tokio, Japón, y Angel Martyr de Italia. Muy bien, vámonos ahora con otro cumpleañero, pero esta vez no nos vamos a ir con un álbum, sino que nos vamos a ir con un double birthday, un cumpleaño doble. Sí, señores, y es que el pasado 12 de mayo, ese día.、Eh, Se celebra el cumpleaños de dos extraordinarios músicos. Uno de ellos que ya falleció y ya, ¿verdad? ya no está con nosotros, y el otro pues, continúa activo. Estamos hablando de que el 12 de mayo se cumple el, el 62 cumpleaños de Mr. Ray Gillen. Ray Gillen, que como ustedes sabrán, pues.、Eh, Lo perdimos muy temprano, a sus apenas 34 años, eh, pero eh, siempre recordamos ¿verdad? sus aportaciones en los proyectos en los que participó. Y、eh, además de Ray Gillen, pues también ese día cumplía años Mr. Eric Singer, cumplía 63 años. Eric Singer y Ray Gillen no solamente ambos estuvieron en Black Sabbath en un momento dado, sino que ambos también fueron parte de Badlands. Entonces, vámonos a escuchar algo de estos dos caballeros juntos en Badlands, que de su primer álbum debut, Badlands, de 1989. Vamos a escuchar a Ray Gillen y a Eric Singer en el tema High Wire. e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 Muy bien, mi gente, muy bien, mi gente. Ya estamos de regreso en la última parte de Heavy Metal Bunker Radio Show. Bien, eso que estábamos escuchando era la banda Badlands、eh, de su álbum Badlands que fue lanzado en 1989. El tema que estábamos escuchando era High Wire. Una banda donde、eh, participaron simultáneamente tanto r a y Gillen como Eric Singer, quienes ambos、eh, cumplían año el 12 de mayo. r a y Gillen estaba cumpliendo o estaría cumpliendo en vida 62 años y Eric Singer estuvo cumpliendo 63 años. Así que estas、eh, dos estrellas icónicas del mundo del heavy metal, pues estuvieron de cumpleaños. Bien, lo próximo que estábamos escuchando era Mr. a z y Asborn u e de su álbum No Rest for the Wicked de 1988. Estábamos escuchando el tema Demon Alcohol. Así que ahí nos fuimos con Papa Ozzy en uno de sus grandes álbumes. Eh, que dicho sea de paso, fue el primer álbum que se grabó con、eh, Mr. Sackwild en la guitarra. Y un álbum que me gusta mucho, mucho, pero mucho. Así que ahí teníamos a Mr. Asian. Bueno, mi gente, no me queda tiempo para más. Ya mis 120 minutos otorgados por Heavy Metal Mansion se me agotaron. Pero no se preocupe que la próxima semana regresamos. Con otra edición más de Heavy Metal Bunker Radio Show. Le traeremos más clásicos, más música de la nueva generación, metal en castellano y todo lo que se nos ocurra por ahí, incluyendo los cumpleaños e r que ya son parte integral de esto aquí. Así que. También quiero recordarle que todos los jueves a las 9 de la noche, hora de Puerto Rico y el Caribe, este servidor Dark Neruda se está a través de a z r o c k r a d i o c o m con el programa a z l o u d 60 minutos de puro hard rock y heavy metal para comenzar el fin de semana desde la esquinita oscura y distorsionada de a z r o c k Así que no se lo pierdan todos los jueves a las 9 de la noche a través de AC Rack por ACRackRadio.com. Así que los dejo hasta la semana que viene. Cuídese mucho, cuídese usted y cuide a su familia. Y recuerde, trabaje poco y gane mucho, coma bastante, pero que beban más. Se despide su amigo Dark Nerudas. Hasta la vista. Baby.